...el Secretario General de la CGT Zona Centro Sur, Luis Fagiani. Eh, Luis, Pablo Cucharini y Jonathan Mole, que los saludan. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, Luis. Eh, ayer, primero de mayo, se realizó una radio abierta que hizo la CGT, este, una manera distinta eh, de conmemorar el Día del Trabajador. ¿Fue así, Luis? Sí, sí. Mm. sí, sí. Eh, en realidad, no, eh, nos reunimos con, con Pilinga, que normalmente charlamos porque él tiene la revista eh, sindical que, donde, donde va poniendo las noticias relacionadas con la CGT y demás, nos propuso hacer la radio abierta, nos pareció que era una actividad que llevaba una parte de la jornada y, y podía, eh, podía compartirse con muchos de los compañeros porque así iban recorriendo sus propias actividades y se hacían presentes en la CGT, Lo conversamos y nos pareció, bueno, oportuno, así que estuvimos presentes. Eh, Luis, el Gobierno Nacional está hablando de repunte de la economía, de que los números se están mejorando, de que la inflación baja. ¿Esto se condice con lo que ven ustedes? Eh, por supuesto que no, desde la, desde la visión de la realidad no se condice absolutamente nada. Mm. Eh, ¿En qué sentido? Es probable que la, la inflación vaya a tener una una caída en, en, los próximos, en los próximos meses. Lo que sucede es que si nos fijamos cómo viene la recaudación de impuestos, nos damos cuenta que lo que se cae es el consumo. Mm. Entonces, lógicamente esto va a suceder. Si no tenemos plata circulando en la calle, entonces la inflación va a empezar a bajar. Claro. Eh, pero la realidad concreta es que eh, el Estado cada día está tomando más cantidad de deuda externa para financiar el déficit, eh, que lo único que crece verdaderamente, verdaderamente, es la especulación, vemos que es mucho más conveniente tener dinero invertido en letras que, que tener eh, un, una empresa trabajando y en funcionamiento, se gana mucho más dinero con eso, entonces lo que se está fomentando desde el gobierno es la especulación, Y luego, eh, respecto de, de, de los puestos de trabajo que aumentan, es, eh, hacen una cuenta que eh, parece una tontería. Es lo mismo que si uno cuenta el sueldo que le ingresa y no la plata que gasta cuando come. Entonces, lógicamente que cada día va a tener más cantidad de plata en la cuenta si no le descuenta, si no le resta lo que se gasta para comer. Acá sucede lo mismo. Cuenta la cantidad de gente que entra a trabajar en determinados lugares, porque razonablemente ese es un movimiento que se produce, pero jamás cuenta la cantidad de gente que se despide. Entonces, a ver, eh, no, no, hay, no hay un equilibrio entre los que están diciendo. Si le están mirando una realidad que es distinta de la que se ve en la calle, cada uno de nosotros, personas simples y comunes, que, que caminamos la calle día a día, vemos que esto no es lo que pasa. Nos podrán mostrar un número con un powerpoint, si quieren, en una pantalla gigante donde nos digan lo que se les dé la gana. La realidad concreta es que cuando nosotros caminamos en la calle, lo que vemos es otra cosa. Eh, más concreto, Calzar, en nuestra provincia, está empezando con los retiros voluntarios. Es decir, este es el procedimiento que ha empezado Calzar en cada uno de los lugares donde luego cerrar sus plantas sí. si el primer paso es el retiro voluntario y luego siguen los estilos. entonces a ver que los retiros voluntarios no son tan voluntarios empujan a la gente a que vaya esto esto ya sucedió en San Luis ha sucedido en otros lugares entonces eh, lo que nosotros vemos es que esto que el, el gobierno mira y promueve y, y le hace propaganda no es cierto no es en realidad lo que está pasando eh, por eso te iba a consultar, Luis, justamente por el tema de calzar y, y las suspensiones y demás, eh, además de la industria textil que se sabe que es una de las más golpeadas, ¿qué otros sectores por ahí han podido eh, visibilizar que están eh, con complicaciones laborales? Bueno, eh, a ver, eh, nosotros en nuestra provincia tenemos, por ejemplo, el frigorífico de Hacha, ese cerró sí. directamente. El frigorífico cerró directamente. Entonces, la cuestión es... Eh, Ahora, ¿cómo se trabaja para, para reubicar o para encontrar el modo de que esas personas que quedaron afuera puedan ser reinsertadas en el mercado laboral? Este, eh, ayer participó en la radio abierta el, el ministro Ortiri y nos decía que del Ministerio de Desarrollo Territorial este miércoles van a hacer una reunión en General Hacha porque de las 125 personas que habían quedado sin trabajo quedan alrededor de... 95 que todavía no se les ha encontrado solución. Entonces se van a tratar de promover los créditos eh, para pequeños emprendimientos y demás para, para ver de qué manera se puede paliar la situación. Pero la realidad concreta es que ahí quedaron 125 familias sin trabajo. Entonces esto se visibiliza en montones y montones de lugares. En el comercio se ve la caída del empleo. En el comercio se ve porque la caída de los ventas hacen que los comerciantes tengan que empezar a evaluar seriamente si conviene o no conviene tener un empleado y hacer el sacrificio de dedicarle más cantidad de tiempo ellos mismos a su, a su propio comercio. Claro. Pero la realidad es que esto es lo que pasa. Entonces, no es una cuestión... Claro, no, no tengo hoy los números finitos de, por actividad cómo está la cuestión. Pero, pero, la, pero cuando conversamos con los compañeros de los gremios, lo que estamos observando es esto, y que se repite, y que se repite, y que se repite, los pequeños comercios cierran. Sí, justo ayer charlábamos, frente a la CGT tenemos tres o cuatro locales que antes tenían comercios, y no están más, están cerrados. Entonces, esto es lo que se ve, y usted camina por el centro, ustedes caminan por el centro de Santa Rosa. Y pueden encontrar locales que están cerrados y que son difíciles de que se abran comercios nuevos en una situación de crisis como la que estamos. Y... Porque si alguien tiene dinero, es mucho más factible, vuelvo a decir, eh, no es un procedimiento que el pequeño comerciante utilice. ¿no? Pero si alguien tiene dinero, es más fácil destinarlo a la especulación que a la inversión. Claro. Sí. ¿Sí? Eh, Luis, ¿qué van a hacer los gremios o que, bueno, qué piensan eh, teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha dicho que no tiene otro plan que no sea este, este uh -huh. y, que, bueno, y que está generando estas consecuencias que, que también ha descrito usted uh -huh. bueno eh, esto lo tendrá que resolver oportunamente el, el consejo directivo de la CGT, lo que nosotros yo ayer también lo repetía desde nuestra regional hemos estado insistiendo en que eh, si no somos escuchados hay que ir por una nueva medida de fuerza. Esto no significa que tengamos que decir que sea un paro nacional, no tiene que decir que tengamos que hacer una nueva gran movilización como la que se hizo, sino evaluar una medida de fuerza, porque la realidad concreta es que en la medida que el gobierno mantenga los oídos sordos respecto de los reclamos que el movimiento obrero hace, bueno, entonces hay que tener alguna clase de reacción. De hecho, ayer uno de los, de los secretarios generales del triunviró eh, del triunvirato que es el que habló en el acto el compañero Smith eh, lo dijo expresamente vamos camino a una nueva medida de fuerza sí. porque eh, esta es la situación en la que nos ponen, sí, sí. Primero, eh, nos ponen digamos, primero no nos escuchan y ya ahora no solamente no nos escuchan sino que nos desconocen entonces bueno ante este camino de, de reconocer como, como sucedió ayer ¿no? como sucedió ayer en los actos y demás. Hubieron seis actos, todos, todos con sus propios matices y sus propias características. Pero la realidad es que el gobierno fue a un acto armado por alguien que, eh, que no tiene el acompañamiento del movimiento obrero en general, que tiene algunos sindicatos a su alrededor, pero la realidad concreta es que fue al acompañamiento de un grupo pequeñito donde dijo que... Eh, iban a trabajar de una manera diferente, más del verso que venimos escuchando desde, hace, ya desde que el gobierno asumió. Y después hubieron otros cinco actos con fuertísimas críticas hacia el gobierno. Ahora, el gobierno eligió eso, del mismo modo que eligió decir que el pueblo lo respaldaba luego de la movilización de, del primero, del, que fue en apoyo al gobierno. A ver, esta es la realidad. Es decir, un paro contundente por parte de la CGT, contundente, una movilización con 400.000 compañeros en la calle, la pretenden tapar, ¿no es cierto?, con una movilización de 30.000 40 o 40.000 personas que son las que, las que estuvieron en la plaza de mayo el día que fueron a acompañar al gobierno. Ese mismo esquema lo repitió el presidente ayer, ¿no? con, con, con, cosas, con cosas que son... Eh, Diría hasta vergonzantes, ¿no? Preguntarle el nombre a una persona y decirle que le habló de ellos al presidente de Estados Unidos, ¿no? Es decir, eh, expresarse de, de, de esta manera, con la, con, con la más absoluta liviandad y como tratando a todo el mundo de ignorante de una manera tan vulgar como lo estuvo haciendo. Realmente es, es preocupante, muy preocupante que esto esté pasando en la Argentina. Eh, Luis Fagiani, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, la palabra del secretario general de la CGT, eh, regional zona sur, aquí en la provincia del... Centro Sur, en realidad, zona centro sur, eh, Luis Fagiani, eh, hablándonos eh, del primero de mayo y las demandas que tienen los gremios eh, enrolados en la CGT hacia las políticas del gobierno Nacional. 8.50, estamos haciendo periodismo turno mañana hasta las 9:30 y media. Después llegará Radiocracia hasta la 1 de la tarde. Kom, voel ze met